Estamos aquí al Museo del Sur con el señor Marco Antonio Hernández, el autor de la exposición fotográfica Fabricán Pulca, la Baguda de los Deos. Eh, primero de todo, eh, un placer tenerla aquí con nosotros en nuestra emisora. Eh, Marco Antonio, eh, ¿qué se puede ver en esta exposición? Mira, eh, realmente ha sido para mí algo muy especial esta exposición porque nunca había trabajado en el tema. ...aunque es un tema sumamente clásico para nosotros, los mexicanos... ...el pulque es como la bebida más tradicional de nuestro país... Eh, ...se origina durante la época prehispánica, mucho antes de la llegada de los españoles... ...es una bebida muy diferente porque es a base de fermentación... ...y básicamente proviene de una planta que es el maguey... ...entonces el maguey después de tener un poco de más de 12 años... Eh, escapado para cortarle el quiote de donde salen las flores y entonces las mieles de las flores son las que se van recuperando ¿no? mediante estar tallando constantemente el corazón de la planta ¿no? hasta que ésta muere no entonces en su proceso la planta muere literalmente no por la explotación que se hace de ella ese líquido nosotros le llamamos aguamiel Posteriormente se almacena en barricas en unos cueros muy grandes de, de animal verdad que hacen una especie como de pequeñas este contenedores y se le agrega una pequeña porción del pulque anterior lo que va a originar la fermentación ¿no? en realidad bueno es una es una bacteria que se alimenta del azúcar y la transforma en alcohol Y eso es lo que va produciendo la fermentación rápidamente del pulque. Fue una bebida de mucho éxito hasta por ahí de los años 30, 40. Este, se básicamente cubrió toda la parte de lo que nosotros llamamos el altiplano central de México. Eh, son más o menos cuatro estados, eh, algunos del tamaño de toda la zona catalana, <ríe> con enormes fincas, haciendas pulqueras, en donde se plantaba la maguey y se recuperaba el agua miel y se producía el pulque. Bueno, quería preguntar sobre más detalles sobre el pulque, pero ya más o menos ya nos está informando un poco sobre todo. El pulque sale del agave como el tequila, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias hay entre estas dos bebidas? En la planta son diferentes realmente agaves. Es decir, el el agave tequilero básicamente es un agave que le llamamos nosotros el agave azul. Es sus o, es sus este ¿cómo se puede llamar? Sus hojas son más delgadas y filosas y el agave este, que nosotros llamamos el agave pulquero eh, le llamamos manso es un maguey que puede medir tres metros de altura que barbaridad o sea es un monstruo realmente por otra parte eh, se dice que la producción del pulque es motivo de orgullo para los mexicanos por qué razón primero por identidad no o sea es la bebida digamos tradicional y Por otro lado, este es una bebida muy vinculada a la vida rural. Es decir, el origen del mexicano, finalmente, como muchas culturas, lo fue, es el campo, ¿no? Entonces, por entonces, esa razón. Entonces, el hecho de que la producción sea artesanal es el gran factor es diferencial. Es uno de los factores importantes, por supuesto. Y por si tenemos algún oyente que quiere viajar a México, que seguramente lo tenemos, ¿hay alguna región que sea más conocida en la producción? Bueno, eh, hay tres regiones que son muy importantes. Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México y ahora en la Ciudad de México eh, se está recuperando mucho el consumo del pulque eh, como una especie de moda entre los jóvenes es, es un poco como lidiar con las cosas que heredas de la, de la industria y del comercio y, y aprovechar o saborear algo que te es muy propio que es artesanal, que es de tu gente no entonces este juego de valores siempre ha existido ¿eh? O sea, la cerveza cuando empezó a, a producirse, tuvo que desplazar al pulque, incluso con una campaña negra, ¿no?, acerca de la salubridad que tenía esa bebida. Siendo tan artesanal y tan sujeta a la manipulación humana, pues sí había una intención de desacreditarla, ¿no? Solo piensa, el pulque explica en buena medida la construcción de la Ciudad de México. Ajá. Es decir, era la bebida de los trabajadores, ¿me entiendes? Sí. La el pueblo, la el pulque a diferencia de la cerveza, no te produce una embriaguez tan inmediata y, por otro lado, sí tiene un nivel de proteína que te da un poquito de fuerzas para soportar la intensidad del trabajo y la temperatura del ambiente. Bueno, más o menos ha quedado claro el motivo de la exposición, pero ¿cuál es el motivo de su visita aquí a Palafruisí? En realidad es un intercambio, o sea, estamos eh, tratando de establecer un intercambio entre México y, y Cataluña a través de un organismo internacional que se llama TIKI, que es un, es un organismo dedicado a la protección, a la investigación del patrimonio industrial. Entonces tenemos muchos lazos en común desde hace varios años. A través de TIKI nosotros hemos celebrado eh, algunas actividades durante varios años donde se han involucrado catalanes, hemos publicado sus trabajos de investigación y ahora nos acompaña una delegación de casi 20 mexicanos viajando por todo el patrimonio industrial de Cataluña. Mira que todo bien. esto eh, gracias a realmente al entusiasmo de Jaume Matamala y Cura, quien ha sido un promotor para nosotros desde que trabajó en el Museo de la Ciencia y de la Técnica, único ¿eh? Es una gente muy entusiasta y sumamente valiosa por sus conocimientos. Y ya para acabar, que ya sé que le están esperando, eh, que han visitado? ¿Han podido visitar un poco la zona o qué quieren visitar de Palafrucet? Sí, sí, sí, de hecho empezamos desde el Museo de, de la Ciencia y de la Técnica. ¿no? Hemos este visitado también la Colonia Cedó y varias de las fábricas textileras que se dieron sobre el Obregá este Y bueno, obviamente ahora nos corresponde el, el corcho ¿no? Pues nada, un placer Marco, Marco Antonio eh, Hernández eh, Tenerle con nosotras Y ojalá se dé una vuelta En realidad este trabajo lo hice muy pronto, muy rápido Porque desafortunadamente cuando traté de regresar y recuperar este, un poquito de más imágenes Ya habían cerrado Es decir, las, las, las grandes haciendas puljeras Ahora se están convirtiendo en grandes hoteles y otro tipo de actividades, pero ya no se produce el pulque en las cantidades en que antes sí, ¿no? Ahora es, es como un tema de gourmets casi. Interesante la historia sobre el pulque. Nada, muchas gracias sí, y nada, esta es su gracias casa. Gracias a ti y, bueno, una invitación al público. Perfecto, gracias.